Hola, ¿qué tal? Ah, hola, ¿qué tal? Así se presenta、ah, me, mi loco, así así、sí, sí, no、sí. más.、Sí, sí. Hola, perdido, hola. hola, perdido, ¿qué haces? El tipo en el segundo programa ya se ve regrandado sí, y él lo sí, hacía, sí, él sí. se presentaba. Claro, además Estamos、no、se presentaba. acá con Juan Pablo. <risa> <risa> Fede Vinavalle viene a cortar la semana con música de historia. Hola,、ah, ¿qué tal? Me encanta eso. Bien,、sí. muy bien. Eh, sí, la verdad que cortar aparte de todas estas últimas notas, ¿no? ¡Wow! Digamos, me siento un poquito como. Sí, pero bien, es, bueno, el, es la realidad. Dicen que es necesario, no sé. Bueno. No quiero ser、Mucho、como el tipo que viene <risa> y dice, bueno, ahora vamos a hablar. ¡Aquí h o no ha pasado <risa> nada! ¡Ah! ¡Ah! ¡Adivertido! a、claro. Sí, s bueno, me toca e s e cosa. Pero bueno.、Eh, La semana pasada, no, la otra, estuve en el Lola p a l u z a Festival Lola p a l u z a que me salió tan caro que vamos a capitalizar eso en distintas、a、notas. Amortice m s el día. Estamos, de acuerdo? Bien,、claro. ¿Estamos de acuerdo. Estamos hablando de hasta mediados de año o hasta que、mm. salga el Primavera Sound, que、Está、va、bien. a salir cinco veces más. Se、claro. fue? No, sé. no, igual, esta inflación mediante sale más barato e las entradas que tomarte un remis este, para ir y venir, digamos, cuando、claro. compras las entradas con tres, cuatro meses de anticipación. Claro. Pero bueno, una de las notas que tomaron. Pará, coso, pará, pará. Lula -palusa,、sí. Lula Palusa. Lula Palusa. Festival. Este, festival. Claro, tres festi días. Tres días. Organismo histórico que se creó、sí. un músico del, del Grand e de los noventa. Que pasó de una cosa muy alternativa a una a, cosa hiper. industrializada. Industrializada. r Que es una experiencia. Ya van los nenes de cinco sí, años、claro. y juegan con muñequitos con la cara de flea. Sí, de y tenés, los rejo chiripetas. Claro.、No、sé, y, es tenés, y voucher para todos. Voucher Tenés como se llama pulsera. Una pulsera y... que te discrimina.、Pasó? ¿Saben lo que me pasó? La、eh, perdiste, se no,、rompió. había un Beer Garden. ¿Cómo? Mirá, un Beer Garden. Es、eh, d o n e a u n jardín de cerveza. d de cerveza. Un、ah, jardín、eh? de, cerveza? De, sí, de birra. Sí. sí. Bueno, 4.500, una lata, ¿no? Digamos、oh. todo. Ah,、eres. entonces o sea, pasa el, la pa、muñeca. el pack completo. Te cobran, pero por una <ríe> claro, lata. Claro. claro. claro, claro. Por una, no lo había pensado. Claro. Claro. Es, una, una, un golazo, es un golazo la buen promoción、margen. esa. Es un, sí, buen sí. Sí. es un buen margen. Bueno, paso. Tic. Bueno, listo, Bárbaro. Tome, gracias.、Eh, igual en un lugar cerrado, pues no puede ir con lata. Pues no le puede ir tirando lata al、claro, la claro. artista emergente que、claro. está tocando por otro lado.、Sí. Me dio un poco más de sed, fui a ir un por una segunda lata. Oh, oh. Terminó el show que yo quería ir a ver, vuelvo y digo, me v a n t e de irme, ¿por qué no?、Yeah. Y me tiraba rojo, le digo, pero, ¿cómo, amiguita? No vale, no, mi plata no vale. No, Lola Palusa no vende más de dos latas de cerveza、me、por día. Al, por más de que tenga un palo verde, les prendo fuego, cargado les la... prendo fuego todo. Qué hortiva. Les prendo fuego no todo. No, vende. Encima que te. Lo... Claro, por, por eso le está t a n c a r a n Me llamó cara, mucho este... la atención eso. No, tenés que ir buscando. Vos, vos chupás, vos chupás, vos no chupás. Vos, vos ven, pasame, vení conmigo. pasame tu pulsera, pasame te m e t e la、pulsera. plata. Pero... Como la sube, ahora la sube, hay mucha gente que la, no la está pasando bien. Aún un... Y no le voy a decir cosas、claro. u pre...、claro. n chico me pidió prestarle. ¿Eh? No tengo la s u b e a mi nombre, me dice. Bueno, yo s、sí, é toma, me quiso dar plata. Pero mira el、sí. límite. Aparte,、sí. aún puestos a, a habilitar,、sí. supongamos que la hortividad vale, que abran、sí. una paritaria. ¿Por qué dos latas y no cuatro, por e j、claro. e m p l o Ustedes siempre con el quilombo. ¿eh? Pero claro. Siempre con la agitación. q u é cambia de dos a cuatro. ¿Qué puedo hacer yo en el o l a p a l o o z a Seguramente、claro. cuando compré la entrada me hicieron firmar una especie de contrato. ¿Viste、estaba. cuando pones acepto, ahí, acepto? El, el tipo momento... cookies. ¿Viste las cookies de la、eh, compu? O sea, claro, acepto, no, acepto. Y、eh, ya dijeron que no, estaba puedo, ahí. no, no puedo hacer paritario. No me podía quejar. Igual en el momento que te dicen Beer Garden, ya está, te están rompiendo el orden. Beer Garden son dos l u c a s arriba, claro, ¿no? Por cualquier sí, cosa. Por el nombre. Lo vemos. Bueno,、sí, ¿qué fuiste a ver? Nada, yo fui a ver Arcad Fire. Pero hoy. Hoy lo que nos、eh, compete es. Sí, ya sé, hermoso. e、eh, s una de las notas más importantes que vino un actor, llama Jared Leto, tiene una banda, se、sí. llama 30 Seconds to Mars. Sí. Y es un, parece un tipo recapo que lo llamó a los chicos de Airbag.、Sí. Eh, a Wolf, alquil... no, no a, a. Un rapero llamó sí, también para.、Eh... Ay, no yo no supongo e l de los sí, raperos. Sí, yo tenés、sé. familiares r a p e r o tenés tengo, que saber. t e l a d e s p te la debo. Bueno,、claro. eh, anduvo en Goku, bici. No, alquiló, Coscu. ¿Coscu? No era Coscu. No era Coscu. Es un streamer, ¿no? es Coscu. Ah, bueno, bueno pero para mí son todos iguales.、Sí, bueno. <risa> bueno, sí, anduvo en bici. Se alquiló una bici, y anduvo, y anduvo por Donado, Tribunales, Buenos、Miró. Aires, qué sé yo. Entonces ¿qué? me puse a pensar, obviamente hay millones, pero elegí algunos actores. que Tuvieron su Su banda de música, s í o su banda o su u s o Y quiero que pasen y que traten de adivinar、uh, el tema número dos que les traigo. Es, ver, es muy el, muy el primero muy era, era Leto, s a r e d Leto, t r t i Se con su m a s Es muy internacional, s í es、oh. internacional. Yo, es yo, yo estoy abajo, son más, dos actores que, que ustedes que lo quieren mucho. Seguro, otra pista es una película. 3分22秒。 Y durante el、mm. ganado de la canción a f a n a d o Mirá qué bueno. Mirá. No, no. no, no, ¿el, no el, ¿El que vende café? No. Esta película se llamó Hudson Hack. El actor principal que canta es Bruce Willis. ¡Bruce Willis! ¡Mirá vos! Está、eh, jodido, Bruce Willis. Eh, sí, eh, sí. Y su. Con y e r o se f a i Demi o Dania h e l o Dania h e l l o es el otro. Me encanta. Entonces,、eh, Bruce Willis tuvo un pasado y sacó un disco.、Sí. Y vamos a escuchar un pedacito en el proxi, la próxima. t e m a d a Ahí viene Bruce Willis. Es muy bueno ese disco. Se llama The Richard Bruno. Él todavía no había hecho Duro de Matar, todas esas cosas. ¿sí? ¿Cómo así. Era e de, era la serie? La de la Luz de l u n a Luz de Luna. Los p r r o s eran detectives. Luz de Luna, sí, claro. Hace una versión estándar, ¿cómo se llama? Bajo la rambla. Sí, mira. Querés escuchar un ratito. A ver, dale.、Claro. Acá, ¿quién la cantaba?、Eh, los perros.、Eh, c ¿eh? banda... a r a m b u l a Gabriel c a r a m b u l a era la b a n d a d Los perros. ブルーウェイ、ボ e トコンドミモン、アシコルギー、ボルトコンアシコルギー、ボルトコンドミモン、アシコルノ、ボルトコン No, no, estamos ¿sí? en cuatro l a t a s v e Escúchame... s Y Escúchame, y el disco、sí. de este disco. Paro, eh, de Bruce Willis, pero que hace todo, todo parecido, hace algo parecido. Mira, es de te, la misma época. ¿lo, ¿Lo tenés? Otro actor. Lo tenía, lo tiene un amigo en vinilo. Si querés, se lo mirá, pido.、Eh, no, no, no, no, pero era. era ¿Se lo era diste un, momento... un amigo? El vinilo de Bruce Willis. No, no, no, lo、ah. tiene, lo tiene.、No, Mira, no era mío. m á s duro de, de escuchar. Quiero, quiero, quiero el otro, quiero <risa> el otro, quiero el otro. Otro, a ver, otro actor. A ver la próxima. Dale, Juan, y que estamos perdiendo. Sí, este lo saben. No, yo no sé. Este lo yo yo,、sí, yo parto de yo Miami Vice. Y, ¿Pero quién es el actor? Cuánto lento, ¿no? Miami Vice. Siempre te gustó el faltito. Este, este tema, este tema, el tipo lo hace、sí. y、eh, pega un salto realmente en los top.、Eh, La rompen. No, no, no, no llegó al 1, pero 5、no. seguro.、Sí. Al top 5 llegó seguro、sí. de Estados Unidos. Correcto.、Eh, no, no ¿El tema? Sí, sí, sí, sí. Miami Vice, pero ¿quién es el actor? El, no, el, no, actor, o sea, el, el actor principal. Don, el, Don, Don John, Johnson. Don Johnson. Yo John lo tuve que hablar de Johnson. Me lo confundo con el de Chip. Con John Johnson. <risa> el de Chip, o Chip. Poncharelo. Poncharelo, de el otro, sí. De, sí no, no este, este la rompió. Este fue terrible la, la, fue, el éxito de la canción sí, y de la serie. Sí, le fue muy bien. Porque fue como terminó la serie casi. Vamos a t e r m i n a Una serie, convengamos que fue una de las primeras que empezó a juntar、sí. directores distintos por capítulo.、Eh, Sí. Eh, estaba un día filcón y ya、sí, hacía、sí. no sé qué. O sea, el, el primero que empezó a mostrar que los latinos vendían merca, <risa> por ejemplo.、Claro. Que, a de... que a eso、sí. se dedicaba. Que a eso、claro. se dedicaba. n o sea. Pero digo,、uh, uh, uh. sí, pero invitados como sorpresa, esos、sí. capítulos dirigidos por otra s persona. s、sí. Fue como, m i a mi vice, ojo.、Claro. No, no, fue、ojo. una serie muy.、Sí. muy... Top p o s、sí. a q u e se, se hizo en distintos países después. ¿Te、sí. acordás que、ah, le cambiaban、mirá. el nombre? c l a r í sí.、Mirá. No sabía, Villa g ó e z Se vio Fiorito Vice. Se e u r o p e i z sobre todo en Europa. Acerca de Rosario, yo le pondría、claro. un gobernador Galvez. Claro. <risa> claro. <risa> bueno, no nos r í a m o s tampoco no, de la realidad no, no, argentina. Un、no、abrazo.、Ah, sí, un saludo a la gente de Rosario. Un, un abrazo, seguro me está escuchando mi、sí. amigo Lucho. Con los narcos nada que saludos, ver nosotros, ¿eh? No me quiero meter con un narco ni en pedo. No. Bien, bueno, t o n c e s j o h s o n muy bien. Muy buen tema este, hay que d e c i r Muy buena canción. En ese momento.、Eh, sí, inclusive su carrera de actor no fue c o m Miami Vice no fue no muy p r o l í f i c a No, después no se volvió un actor de culto hasta que. Porque un... no hacía nada. No, por,、claro. no porque hacía, culto, solamente, asiento, hacía solamente hacía solamente、no. partes.、Claro. Y en, en la última película la última serie que, que realmente estuvo muy bien、mm. fue Watchmen,、ah, eh, que hizo como、eh, la, la última serie de Watchmen.、Eh, hizo del comisario que, o sea, que mataban primero. Un racista ¿no? de, de, de la serie. Son las prim... dos cosas que hizo en la vida. La、no,、dos. no, no, hizo varias m Morir primero. No, digamos, después hizo una de cowboy como... también,、Bien. que era, era,、eh, era como el marido malo de Sharon Stone. No, no, ha hecho varias cosas,、eh, Don Johnson. Bien. Nunca se, pudo, nunca se pudo sacar el, el, el blazer、eh, blanco de Miami no, Vice. No, no, arremangado, hermoso. Sí. Va, vamos a una cosa más local. Ah, pero pará, pará cierro, discúlpame.、Sí. Estuvo casado dos veces con, con, con Melanie Griffith. Sí. Sí. Ah, mira vos. Dos、pues、veces. No podemos、bandera. no decir e s e d a t o no no no, no, no, no. O sea que hizo tres cosas:、no. Miami Vice,、sí. el, el, el, la que dijiste vos,、sí. Watchmen.、Sí. Y, y no, es la, no será、sí. el papá de la chica, de la, ¿cómo es? Dakota. Claro, Sí, es capaz. Pero todo, se todo. separó de Melanie Griffith cuando hizo la película. Con,、eh, sí, cuando conoció Harry a... conoció a Sally.、Ah, se recalentó ahí. No No le con, gustó. No fue así. Conoció、ah. a Banderas, el del perfume. Ah, Y ahí... Ah, cierto. Sí, Antoine. Bueno, vamos a creer. Es、eh, la parte Jorge Real de. Sí, sí. De... Todos tenemos. Ah, Tenemos el punto tenemos internacional, sería. Bueno, ¿nos venimos acá? Nos venimos acá. Bien. Sí.、Eh, A la Pampa, no tanto. Este es、eh, bueno, lo van, a, lo, lo van a descubrir. No sabemos. Descubrimos, vamos a, a ver. dejarlo cantar. Vamos a dejarlo cantar. El p a y a r o es actor、eh, Yo t e i b a a d e c a O, c ó m o son baiano, estos otros、eh, de、eh. non palidez, no lo sé. Al palo bolo, Pandolfo, no. no. Ah, esto es como Cartoon. u e s t r o amigo Julián, un、Está、amigo、bien. de la casa. Nah, pero esto no vale. ¿Por qué no vale? No vale, porque es tan músico como actor. No vale. No vale, sácame es, esto. A ver.、Eh, poder, sí, said, esto, esto, esto, esto suena. No, no, no vale, no vale.、No, Pero、no, pará, b r u c e、no, w i、no, l l i s era igual. No, no, las pelotas de Mahoma. No, no, no.、Si、eso, no. He, el, no, no. El, el disco de b r u c e w i l l i s era previo、Yo、a. Ya、no, nunca、cosa. pensé que te ibas no, no, a poner así. Juan. No, Juan. no, no, no, no. Cartoon es músico. No, no, no, no, no. No es que、eh, es, es, es un cosito que、bueno. se p u e d e hacer música. No, no, no, no. No, no, Juan. No, no, no, no. Pero lo podemos hablar. No, no, no, me c a l i e n t o En otro momento lo podemos hablar. No, no, no, no. No me lo mandaste antes esto. Si no te lo hubiera censurado e n s e g u i d a t No sé, a mí lo que. Bueno, c ó no la banda? sé qué decirte. Se llama.、Eh, me grité mucho. Sí. Guárdalo. <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> perdón, perdón, perdón、no、a, la, a la gente <ríe> de la técnica. ¿Cómo s e、eh, llama, Todos. Oh,、eh, oh, ¿Por qué no i n d i a c ó m o s e llama? El cuelgue. El cuelgue con K.、Claro. Con El cuelgue con K. No, no.、Eh, Vos sabés que yo、no、admiro mucho a mis compañeros de banda, porque yo、sí. tengo una banda. Ah, empezaba de a poquito, segundo、ah, ya el... empezaba. Que vamos a escuchar a l u n mentira.、Eh, Don Caballo、eh, Torta. Que es mi... No, se llama así. Y no, el, mi, nuestro letrista,、sí. eh, que a pesar de tener una poesía muy profunda, arraigada, dice、sí. que para él,、eh, este chico cartoon, la forma de escribir y de、mm. darle forma de cantar las canciones, le gusta mucho, es novedosa, es raro. s Entiende e poco, tiene una buena métrica, es raro.、Sí. Y tu amigo Sebastián Roldán, que le mando un saludo grande, que、sí. seguro está escuchando, dijo que es poesía para el égido norte de Cava, digamos. De、Ajá. Palermo para arriba se entiende. Muy ¿Eh? bien. ¿Eh? Estoy para de acuerdo abajo, con los dos.、No. Yo también estoy de acuerdo con los estoy dos. Estoy de acuerdo con los dos. Yo también. Estoy de acuerdo con los dos. Sí, sí, sí. sí. Chicos, me quiero ir entonces. ¿Pero qué pasó el... con este telo inhabilitador? No, o no.、Claro, por eso,、junto? me voy a la mierda. Te、ah, falta uno. Seguí. Estaba、no、repasando. Falta uno, ¿no? Falta、sí. uno. Y、sí. me voy. Estaba por repasando. La estaba repasando.、Eh, odio darle la razón a Juan y de p i a n Pero tiene razón. Pasa por las、ah. veces. No, no las estaba veces. repasando un poco así al, al paso, ¿no? En Wikipedia la trayectoria. Y claro, es este músico mucho antes que. Actor, actor. Es hijo de. c a r t j o de. s hijo de. Es hijo de. Es, es hijo de. Así que empecemos、claro. ah, a. Buen, hijo... buen punto.、Sí. ¿Eh? ¿Y Pero o qué? ¿Y q u e Ya nació actor. ¿Y、eh, qué? Nació actor.、Eh. No nació músico. ¿Cómo v a a hacer? La, la gente no nace. Todos somos、eh. actores. se forma culturalmente. Todos somos actores en nuestra película de la vida. Entonces, ¿por qué él no puede ser actor? Pero qué, qué barbaridad.、Eh. ¿Vos sabés que pensé que ibas a traer un Ricardo Darín? Este... Qué pavo que sos. Porque Ricardo Darín tiene su disco de poesía y música. ¿Con Pensé... qué te crees que no s vamos a ir? ¿Por qué e va a No, le gusta este d i s c No, spoilear... pero estamos conectados. No, no, estamos muy conectados. <risa> Tuvimos 10 años haciendo sí, música. Sí, pero. ¿Este es Darín? Me voy ganador con esto. Qué lindo,、Me、bro. Voy Mirá, a p r e n d é Franchela. A ver, pará yo no lo escuché nunca. Escuchá esto ver, porque es hermoso. ¿Qué e One el Esto Only Todo así Garín, Eternauta Porque tema haces? Te estaba estudiando desde allá, ¿ves? En la barra. Es Me、historia. parece que estás sola. Vos tus、eh. compañeros se quedó dormido en algún lado. Mira. Porque、oh. es un r a t o largo que fumas con la mirada clavada en esas luces. Sí, con q u y d é j a m e con... sola. No, no, ¿Loco? no, por favor. No me aninterpretes. No, solamente te quiero. Yo también estoy solo. Mira. Y me pareció que q u i z á nos podamos ayudar. ¿Eh? Epa, vos una manito, yo una m a n m i g o Tenemos una forma de conocernos. Y tal vez no tengas que decirle nunca más a nadie. Pero esto no es una canción. d é j a m e sola. d é j a m e s o l a Juan, déjame solo. Pero si no te conozco. Y bueno, De、sí, eso se trata. De que nos conozcamos. <risa> e n una de esas te resultó agradable.、Mira. Distinto, u oportuno. Y sí. Uno nunca sabe. No, no la ¿Eh? verdad que no. Me estás grabando para un disco. Vos, <risa> <risa> yo en tu lugar aceptaría. l a s a luz roja. <risa> Parece que venís h e pero no va a cantar. No, no canta nunca no, porque puta, son r e c i t a d Es el Barry White. Ahora. Te faltó. Johnny Deep. Un montón. No, no, pará. Sí, sí, sí, sí, sí. Johnny sí, sí, sí, sí. Deep. No seas lo así. Lo mío, la columna es mía. Lo mío,、eh, de la columna es mía. No te voy a permitir. No, no me queda lo s c o l u m n i s t a s No, este pelotudo. ú l t i m a v e z Lo traje yo, este tipo. La última me, vez. Juan Pablo y tu equipo. No, quedate tranquilo. La última vez No, no me vas a tener acá. La próxima vez, quedate tranquilo. Juan y no v a a estar. No, no. Mira, faltó Johnny Deep. Sí. Dan Aykroy. Sí. Joe Belushi. Sí. Pero hay mucho, s Juan. Y podés,、eh, es, y Jim, Jim, claro, Jim mismo, Carrey. Interminable.、Eh, eh, Black, no. Jack, White,、eh, Jack Black. Jack Black. Que ahí, ahí sí me, me tocaste el corazón, que no lo pongas. e、eh, pero e r a m muy obvio. obvio. Ya sé que me ibas a decir Jack Black. Estoy igual, y a mí me dejaron impresionado igual. Claro que soy el el, el que no conoce、uh -huh. tanto. t e n í a que estar el pali acá. Porque... No, esto de, de, de Darín me dejó. No lo, no lo había. No lo no, conocía. no, sí, no lo,、no、lo conocía. No, no lo conocía. Sí, es un、eh, Y me estoy, me, estoy bien. Y claro, me encantó, llama... me, me dio mucha ternura. Que lo primero que te recuerdes e Darín. s、sí. Me dio mucha ternura. Sí, Soy un buen tipo. Que quedó... Creo que Arturo Puig tiene otro. Sí. sí, sí se sí, llama. Sí, sí. Soy bueno, un buen tipo, se llama sí, tipo. Sí, Y sí, sí es sí. un buen tipo. cuando decís... Sabemos que es un o sea, buen tipo. ¿A quién invitarías a tu cumpleaños, doctor? A Ricardo Darín. ¿Te acordás que quiso hacer, le dijeron, tenés que hacer una película de un narco? Y dijo que no.、Claro. Es un buen tipo.、Y、dijo,、sí. o qué los latinos tenemos que ser、eh, n a r c o Claro, o q u e soy? Miami v i c e yo, que soy Don Johnson. Es un, es un buen、digo. tipo. Muy bien. Me, me gustó Chicos, la cosa.、Eh, me tengo que ir. b、bueno. u e No quiero ir a nadar. Les agradezco mucho el espacio. No.、Eh, no, se va al Garden gracias Beer. A vos. gracias. A al vos Garden Beer. No me deja porque <ríe> <No> <ríe> dentro <ríe> del de, próximo mes renuevo <ríe> mi pulsera y、claro. me dejan tomar. Este,、bueno. Pero. Nada, Por favor, cero, la semana、cero. que viene v e n i t e con algo un poquito más preparado. El oh, miércoles oh. vuelve Miravalle acá. Gracias a, a todos. A vos, gracias. Estuvo bueno e o de Darín. A mí me...